Bueno, eh, González, eh, cuéntenos, eh, estuvieron en la audiencia por eh, la presentación que hizo el Frente Progresista por el uso de la denominación FREPAM. En realidad los que lo hacen son el Partido Socialista, claro. ¿no? este Justamente por lo que vos decís, es decir, ellos se fueron del FREPAM, uh -huh. formaron un frente propio, entonces este consideramos que no era necesario impugnar el nombre, además eh, lo, el nombre propuesta FREPAM es... Una, un frente electoral que se conformó en el 2015, junto con el PRO, uh -huh. llevamos candidatos este a diputados nacionales, a senadores nacionales, incluso en, en este pegamos la boleta en Macri, entonces y ellos estaban participando de eso. Entonces ahora que estén en contra de Macri o que estén en contra de esto, no los autoriza venir a impugnarnos nuestra alianza con el PRO, uh -huh que por por lo mismo digo, viene desde 2015. Uh -huh. Es decir, ahora se acordaron de que no están de acuerdo con Macri, bueno, un problema de ellos. Uh -huh. Así que espero que el juez este eh, dicte una resolución eh, lo más urgente posible para avanzar en esto, uh -huh. porque además acá nadie se confunde, es decir, el electorado este no es ignorante, nadie se va a confundir que si PAN, si la UCR, si el socialismo, es decir, uh -huh. acá está claro que ellos se fueron con el gen y bueno, este no, no hay nada que, que aclarar más, es decir, este, no hay dos alianzas que lleven en este momento el mismo nombre, que es lo que interesa a los efectos legales, es decir, que no se confunda si hubiese más de un nombre similar en esta elección, uh -huh. no en el histórico. ¿Eh, cuánto tiempo tiene el juez para tomar esta determinación? No no eh, tiene que ser lo más breve posible por una cuestión de, de los plazos electorales, pero ah, no el hay un no hay un plazo incluso este eh no sé si no hay más impugnaciones y todas se tienen que resolver uh -huh. en el mismo lapso, pero supongo que la semana que viene. Ustedes están emperanzados que pueden utilizar esa, esa denominación. Nosotros estamos convencidos porque uh -huh. además el Partido Socialista en el 2015 firmó un acta de adhesión a ese frente que conformó el PRO uh -huh. y la UCR y en ese acta de adhesión... Estaba establecido que ellos no podían ellos ni nadie que lo integraba podían impugnarlos no, el nombre FREPAM uh -huh. en futuras eh, elecciones. Bien, ¿Eh, ¿va a haber lista de unidad en, en la UCR? Ah, bueno, uh -huh. eh, yo te comento lo que vi pero ahora, fut, partido... futurología no hago, pero trataremos que sí, uh -huh. que haya una lista de unidad. Ayer justamente pidieron desde el PRO y el MOFEPA y el MID... Este, casi un, una una ruega para que para que esto pase. Es que en la Unión Cívica Radical también este estamos convencidos de que de que sería la mejor solución, pero también tenemos que respetar este internamente el, el, lo democrático y si hay alguien que se quiere presentar no podemos tampoco eh, cercenarlo, porque esa no es la esencia del radicalismo. Bien. Álvaro, gracias bueno, González. Hasta luego.